Pues seguimos adelante en este recién estrenado mes de junio, un mes en el que vamos a intentar no perder las buenas costumbres aquí en Asteburuetán. Y precisamente entre las buenas costumbres de este programa está la que cada sábado nos lleva hasta el Museo Zumalacárregui de Ormaistegui. Se ha convertido, yo diría que, en una cita casi casi obligada y que afortunadamente cada vez despierta mayor interés por parte de nuestros oyentes. Y tampoco es de extrañar porque gracias al Museo Zumalacárregui cada sábado profundizamos más y más en el siglo XIX, profundizamos en algunos de los personajes que vivieron por aquel entonces. Para que todo resulte mucho más ameno, para que todo resulte mucho más comprensible, contamos, por supuesto, cada sábado también con la presencia de Javier Queregeta. Javier, Arrachaldeón, ¿cómo Arrachal estás? Arrachaldeón, muy bien. Bueno, creo que habéis tenido una semana muy movidita en el museo, ¿no? Sí, sí. Aparte de los grupos de escolares que hemos tenido, bueno, de escolares y de adultos también bastantes, hemos tenido el Día del Museo, que es en, en teoría era el 18 de de mayo, que es el día internacional, pero nosotros lo hemos atrasado hasta el 29 de mayo para poderlo hacer un miércoles con los chavales del, del pueblo. El miércoles y qué tal salió todo, supongo que muy bien, ¿no? Sí, muy bien, además se hizo un díazo vamos, un díazo estupendo y fue fue terrible de, de rápido era una especie de búsqueda del tesoro formando, bueno, dos ejércitos que tenían que pasar unas pruebas y era una locura porque, bueno, se entusiasmaran tanto que bueno, no acababan una cosa y ya estaban con la otra fue, en fin, muy estresante para nosotros pero muy bien, la verdad es que fue muy bonito. Porque los pequeños se lo pasaron en grande, ¿no? Sí, sí, sí, sobre todo cuando encontraron los tesoros. Bueno, pues después de hablar de, de esa celebración, de ese Día Internacional de los Museos que vosotros celebrasteis el, el pasado miércoles y, te parece, vamos a hablar también de nuestro personaje de hoy. Ya nos decías que, que se trata de un personaje que ha pasado la historia, pues casi, casi de casualidad, ¿no? Sí, así es. El personaje es Juan Bautista de Sain, que nació en el Valle de Ulzama, en Navarra, concretamente en, en la Reinsar, En, ...en 1800 y murió en Bayona en 1876... Uh -huh. Y bueno ¿y por qué porque hemos escogido, eh, escogido esta semana a Juan Bautista design eh, hizo algo concreto que le hiciera famoso sí así es es una anécdota que bueno no tiene es gran trascendencia histórica pero bueno nos sirve estupendamente para situarlo en, en su época en septiembre de 1864 la guerra había empezado pues justo un año antes eh, Don Carlos bueno la guerra empieza por muchos problemas pero sobre todo cuando muere Fernando y hay una discusión entre su hija Isabel y su hermano Carlos y bueno Carlos el caso es que sale perdiendo en principio y se va se va corriendo, sale de Madrid va a Portugal, luego va a Inglaterra y luego por Francia pasa la frontera a Navarra y estaba constantemente perseguido por las tropas liberales, y en septiembre llegan a acorralarlo ya lo, lo tiene prácticamente preso hasta el punto de que el general Lorenzo el general liberal le escribe a la reina gobernadora a la madre Isabel, es, le manda una nota urgente todo acabado, tengo al pretendiente metido en un saco Esa es la nota que le enviaba, ¿no? Y, y, y bueno, Juan Bautista Esain, el, el burro del rey, que es lo que tiene que ver en, en todo esto? Pues ahí es donde aparece él, porque cuando estaba prácticamente preso, resulta que aparece este Juan Bautista Esain. Esto estaba ocurriendo en el Valle de Baseburúa, eh, vecino al Valle de Ultrama, donde había nacido Esain, también en, en Navarra. Y cuando estaba a punto de cogerlo, este Sain, que conocía perfectamente la zona, le coge al rey por su cuenta y le dice, tú vente conmigo. Bueno, concretamente le dice, para decirlo literal, no temas rey, yo te salvaré. Y el caso es que solo lleva por los bosques de Ayas, es una zona maravillosa, está además entre la vertiente mediterránea y luego ya la Atlántica, en Saldías, otro pueblo, que están no muy lejos en kilómetros, pero es muy fácil perderse, despistarse y aparecer en, en donde menos te lo esperas. Pero él conocía perfectamente el terreno, entonces se lo lleva con los... ...los liberales en los talones... ...y al final se lo monta a Reconcon... ...a Reburro o a Rechicos... Re ...eso según como se diga los pueblos... Va, ...se lo pone encima de la espalda... ...y se lo lleva durante una hora... ...con el rey encima... ...y ya por fin lo pone a salvo... ...porque es una zona donde los liberales... ...acabaron despistándose totalmente... ...bueno... ...y, y dices que, que lo montó a sus espaldas... ...a, a don Carlos... ...eso es... Y, ...y esto fue precisamente lo que le sirvió... ...para ganarse un mote... ...tremendamente original ¿no es así? Sí, el burro del rey... ...el burro del rey... Claro. Y además, eh, bueno, esto pasó en el museo una vez y además me pasó a mí, eh, bueno, bueno, vino una pareja de Pamplona a ver el museo y les gustó, estábamos hablando y tal, y me dijo, sí, pues yo tengo familia carlista y tal, pero bueno, eso que tenga un navarro pues no es muy extraño y dice, sí, yo soy pariente del burro del rey y yo pues claro no sabía que me estaba hablando y dijo sí y todavía en el pueblo cuando vamos al pueblo allí en Ulzama pues todavía nos dice sí, los de la familia del burro del rey y me contó esta aventura de que le había cogido un pariente suyo al rey y se lo había llevado Ajá, pero y... como hubo un Carlos V pero el Carlos V alemana de Alemania y primero de Castilla en el siglo 16 que le pasó algo parecido que desembarcó en, en Villaviciosa en Asturias pero no en el propio Villaviciosa sino en el puerto de Tazones y son unos cuantos kilómetros y también un señor se lo cogió y se lo llevó Ajá. y por cierto por hacer ese trabajo, le dieron un título nobiliario y tal, y yo pensé bueno, esto seguro que es la típica anécdota que se han confundido con los... Con los, con los personajes, los Carlos V concretamente, y bueno, pues como a todo el mundo le gusta emparentarse de algún modo, como hay gente que nos cuenta pues que su familia conocieron hace un y tal, pues nada, le dije, ah, pues muy bien, qué bonito y tal, ¿no? Y lo deja sin más, y luego resulta, se lo comenté a Miquel, al responsable del archivo, y me dijo, ah, sí, el burro del rey, ya me suena y tal, y coge un libro y en efecto nos encontramos que había existido y era este Juan Bautista Esaín. Menuda casualidad, ¿no? Pues sí, además es muy bonito ver cómo la tradición oral ha mantenido un hecho histórico que pasó así, porque en la tradición oral la historia se deforma muy rápidamente y se quedan pues se queda en unas cuantas notas Que, que muchas veces son casi una excusa histórica para contar pues algo con cierta moraleja, ¿no? Y sin embargo, aquí, ¿no? aquí la historia se ha respetado tan bien como en el libro. De todas formas, en, en los libros supongo yo que no aparecerá demasiado Juan Bautista de Sainz, ¿no? Porque es conocido única y exclusivamente por esto que nos acabas de contar, ¿o, o hay algo más que, que le hiciera famoso? Eh, no, la verdad es que fue esta anécdota. Luego él después, bueno, por supuesto el rey a este también lo hizo noble, lo hizo noble eh, conde de casa de Sainz, Y él ya no volvió al pueblo, entre otras cosas, porque los liberales pasaban por allí y le quemaron la casa y por lo visto a su madre murió incluso al día siguiente del disgusto y él ya se quedó sirviendo a don Carlos en el exilio, porque don Carlos perdió la guerra, claro. Y después, muchos años después, todavía recordaba con vergüenza como claro, apenas sabía hablar castellano y le había tuteado a su majestad el rey, al que bueno pues al que había salvado la vida y por el que estaba dispuesto a hacer todo y le había hablado de tú y le decía, no temas rey, yo te salvaré. Uh -huh. Pero, Pero de todas formas, eh, eh, don Carlos sí que le quedaría tremendamente agradecido A, a Juan Bautista Isairo. Sí, Isai, claro, ¿no? además del título, pues le dio ciertas pensiones y, y sí, sí, en la medida que pudo, porque claro, un rey que no reina no, no tiene mucho poder. Y este Xavier, es podríamos decir que es uno de, de esos pocos casos en el que el trabajo de una hora puede cambiar toda una vida. Exactamente, aunque la verdad es que la vida ya le había empezado a cambiar cuando, eh, cuando, cuando estalla la guerra, como a todo el mundo, la verdad es que en esta época. La verdad es que Isairo no estaba allí cuando le... Están a punto de cogerle preso el rey, Isairo no estaba allí, por casualidad pasaba por allí porque vivía a lado, Bueno, estaba allí porque él estaba en el bando carlista y formaba parte de la red de espionaje de Zumalacarrí, que por cierto era estupenda, y, y bueno, estaba allí y precisamente por eso lo salva, porque conoce perfectamente el terreno, cosa que los liberales no sabían y es capaz de salvarlo. A los liberales más bien les pasaba al revés, que siempre pensaban que Zumalacarrí estaba en un sitio y cuando llegaban estaba en otro punto que nunca se imaginaban. Y todo eso gracias a esa red de espionaje de la que hablabas antes, ¿no? Sí, exactamente. Incluso no solamente esto, sino que los liberales se quejaban en Pamplona de que antes de salir de la ciudadela Zumalacarregui ya sabía dónde se dirigían. Es decir, que tenía infiltrados en incluso en las capitales. Y conseguía esquivar al enemigo eh Todo eso gracias también a la ayuda de la población local, me imagino yo. Eh, sí, claro, tenía una red de espionaje que estaba basada sobre todo pues eh, en la gente corriente moliente, que estaba pasando noticias constantemente. E incluso, bueno, las, las capitales estaban en manos de los liberales, pero hay que decir que también había carlistas y había muchos infiltrados incluso dentro del, del supuesto bando liberal. Estaban allí ellos metidos como liberales infiltrados. El caso más notable seguramente será el de un vitoriano, un panadero vitoriano, José Losegui, que además bueno tenía un cargo... Bueno, era, tenía dinero, tenía influencia y se dedicaba a abastecer a las tropas de la Legión Británica que habían venido a apoyar a los liberales y las abastecía de pan, de licores y, bueno, de, de otros alevantes. Pero era un carlista, un carlista que se dedicaba a... Él era panadero de oficio y él es el que hacía el pan que luego vendía a estos legionarios y envenenaba el pan con temulina, bueno, no sé muy bien lo que debe ser, y con unas... Una albayal de una especie de sales de plomo envenenaba el pan y el aguardiente y el caso es que los pobres soldados de la legión británica llevaban meses muriéndose y además, claro, no era una muerte inmediata porque entonces enseguida se darían cuenta. Se iban envenenando poco a poco, sufrían muchísimo, creían que era una especie de tifus que no sabían controlar y al final, precisamente porque era carlista y no solamente se dedicaba a envenenarlo sino que incluso a algunos los, los conseguía convencer para que se pasaran al bando carlista ...es cuando, cuando lo pillaron... Un, ...un soldado, concretamente era un soldado... ...de la legión británica, un inglés se había pasado al bando carlista, porque claro, allí en Vitoria estaban tan mal, estaban todo el día enfermos y bueno, y la verdad es que estos soldados mucha, disposi mucha disposición no solían tener, eran más bien aventureros que auténticos idealistas se había pasado al bando carlista y le escribe a un sobrino suyo diciéndole, tú pásate aquí el, so el sobrino estaba precisamente enfermo y dice, tú pásate aquí que ya vas a ver como aquí estamos mucho mejor y tal y dice, ponte en contacto con José, lo sé y, qué es este y, tal". y, <risa> y entonces, ya le delató, claro. claro y el otro que estaba enfermo dice, ¿cómo? este que nos está abasteciendo, pero si es carlista, entonces lo denunció es cuando lo pillaron y se enteraron de, de todo lo que les estaba haciendo. Vamos, que hasta ese momento no habían sospechado de él para nada, pero pero él estaba ahí, infiltrado entre el enemigo, ¿no? Sí, que... por lo visto se pasó queriendo queriendo ser tan favorable a la causa carlista, al cabo delatándose él mismo, ¿no? Porque si solo se hubiese limitado o a envenenar, o, o bueno, o a convencer, pero... Lo... Y la verdad es que era un personaje muy influyente en Vitoria y además los carlistas, pues claro, ofrecieron muchos rehenes a cambio de él, pero claro, eh, había causado ya tantas muertes y los soldados estaban tan enfadados con él que al final acabaron dándole garrote vil en la plaza vieja de, de Vitoria. Ahora, si, si con Essayn lo que habían hecho era quemar quemar su casa, pues fíjate tú, lo que no podían ah, haber sí. hecho con con José López, eso, ¿no? Y eso que este era influyente, tenía dinero y bueno, pero claro, le tenía muchas ganas y además, bueno, en las guerras esto es muy normal, hay que hacer castigo, ejemplares y a este lo pillaron y allí se quedó. De todas a ver eh, nosotros estamos viendo a los espías de aquella época, porque se le puede llamar como un espía, ¿no? A José López, más o menos. ¿no? Sí, sí, también, por supuesto, hombre, toda la información que podía recibir sí. precisamente cuando estaba allí abasteciendo se la pasaba los carlistas. Mm. Decía que, que estamos viendo a, a los espías de aquella época a través de, de una imagen aventurera una imagen incluso romántica pero también tenía su lado oscuro no Samuel? Sí, hombre, para empezar todos los que murieron de, de esta forma cuando hablamos con Aviraneta que era un espía pero del lado liberal ya decíamos que, que bueno, si la visión que se nos da precisamente también por medio de la literatura Pío Baroja que he escrito pues, Memorias de un hombre de acción, sí, acción había mucha pero había muchos puntos oscuros la realidad era más más terrible lo que pasa es que precisamente es, es muy difícil a veces distinguir lo que fue la realidad histórica y lo que se hace luego lo vamos lo que está más cerca ya de la literatura. Y hay hechos reales que, que han inspirado obras literarias, ¿no? Sí, bueno, eh, aparte de estos dos casos que hemos contado de José Leo y de Javier Sain, hubo otro caso también bastante aventurero y, y desde luego propio de, de novela. Había un, bueno, había muchos contrabandistas, entonces, claro, los carlistas se aprovechan de esta red de contrabando que ya existía para su propio contrabando de información y había un tal Ganís de Macalle de, bueno, él era de Iparralde que lo contrataron para pasar a, a la princesa de Beira, que era la mujer de don Carlos, que las autoridades tanto francesas como españolas sabían que iba a pasar, pero este, como era un contrabandista muy hábil, la supo pasar precisamente delante de, de todas las autoridades que tenían allí cuidando cuidando la frontera. A pesar de tanta vigilancia, él lo consiguió. Sí, exactamente. Eh, esto es un personaje real y el hecho también es real. Lo que pasa es que ella, cuando luego nos lo encuentra novelado en una en, en varias novelas que hay sobre su vida, pues ha y es muy difícil saber qué es realmente lo que pasó y qué es lo que se ha inventado el autor porque le queda muy bien. <risa> Por ejemplo, aquí también se cuenta que salió saltando de una ventana con la princesa de Beira en brazos, o sea que este también hizo de burro, ahora de la reina, aunque esto igual sí que no es verdad. Lo de Javier Haysain sí que está contrastado y sí que es de verdad, pero esto igual ya no tanto bueno, y, y historias de estas se, se inventaron muchas. Esto ya eh, no entraría dentro de lo real, como lo dices, ¿no? Pues no, seguramente esto no fue así, pero como queda tan novelesco, y la verdad es que la propia vida de un contrabandista, igual no es tan alegre como parece, pero por lo menos noveles casi que es. Bueno eh, Además es curioso lo que ocurre con este personaje porque se escribió una novela sobre él, se escribió en euskera, pero primero se, se editó la traducción al francés de de y luego se editó la, la de euskera y luego más tarde se tradujo al castellano como Ecos del Paso de Roldán o Un drama en la frontera incluso en el siglo 20 se ha vuelto a escribir más novelas, novela de costumbres, Ghanis de Macay, sendilón Basque, el Gentil Hombre Vasco, donde aquí sí que aparece totalmente idealizado y bueno, parece que el contrabando, más que el modo de vida peligrosísimo que era, por cierto, eh, eh, parecía una especie de hobby, ¿no?, como jugar a la pelota en el que, por cierto, Ghanis de Macay era muy bueno, jugando a pelota y contrabandeando y haciendo de todo, pero esto ya es una imagen que seguramente responde muy poco a la realidad y mucho al tópico. En estos libros que, que nos has estado diciendo, lo que sí que demuestran es lo, lo que nos decías antes, ¿no? Que hay eh, muchos hechos reales que han inspirado obras literarias. Sí, y sobre todo, bueno, la verdad es que las guerras pues son un excelente motivo para hacer, bueno, para el género de de aventuras. Luego, por supuesto, se es ha escrito mucha literatura, pero que ya no ni siquiera se basa en personajes reales. Pues últimamente Además, Xaver Guereño ha escrito A Chaga, que ha escrito Sara, Zomalacarri que habla precisamente de pues, de, los, de los espías de Zomalacarri A Inguero y Palza, un escritor navarro también es así, a Kerebe, y es un poco también, bueno, las aventuras y desventuras de un pobre soldado carlista que le pasa de todo, se mete en una red de espionaje sin quererlo, con los liberales bueno, le, le pasa de todo, pues un poco como le habría pasado a Lesain, uh -huh. pero bueno en, en novela En castellano también hay cosas de estas, como Viaje por España, una obra de Carlos Pujol, reciente. Además es muy curioso porque toma un protagonista, que es un personaje ficticio, pero que había inventado Balzac, el escritor francés, en el siglo 19 y él le vuelve a dar vida y lo pone bueno de París a Cataluña y hasta Madrid en busca de un par de sesentones franceses que se leían la manta a la cabeza y se, se van a España a hacer la guerra con los carlistas, ¿no? tirando de, de ese lado romántico que tenía la guerra. De todas formas, Javier, eh, estarás de acuerdo conmigo que lo que no hay que hacer es confundir la literatura con la historia. Ah, por supuesto, la literatura es muy legítima, bueno, tiene toda la legitimidad del mundo para hacer lo que quiera con, con la historia y, pero, y para utilizarla de, de marco, de fondo, pero bueno, una cosa es la literatura y, y otra cosa es la historia, que es lo que lo que debe hacer el historiador, que debe basarse en los datos que conoce, y si no los conoce, mala suerte, pero lo que no se puede hacer es inventar. Y al estudio de, de la historia, es a lo que se dedica precisamente el Museo de Zuma claro. Exactamente. Uh -huh. eh, creo, no es que nunca me acuerdo si es John Ford o John Huston, bueno, es uno de estos directores de cine famosos, igual esto lo debería decir Félix Linares, pero en una película, claro, los americanos, más que libros, han hecho películas, pero, en fin, como nosotros no somos los americanos, pues hemos visto más películas de la guerra de Secesión que de la ...la guerra carlista, pero bueno, aparte de eso... ...pues uno de estos directores estaba haciendo una película... ...de fondo histórico y le acusaron de que no se ceñía la realidad... ...y él respondió sin avergonzarse ni pizca... ...cuando el mito me gusta más que la realidad... ...y yo filmo el mito, y eso está muy bien... Pero pero hay que tener en cuenta que eso eso es un mito. No hay que creerse cuando se ven las películas que eso pasó pasó así. Uh -huh. Pues con esto lo mismo. Eso está muy bien y el museo también lo recoge, pero lo recoge como como lo que es, como literatura alrededor de este fenómeno. Pero otra cosa es la realidad. Y el Museo Zumalacarri también se, se encarga de estudiar a personajes que tuvieron una enorme importancia en el siglo 19 uh -huh. eh, aunque sea por, por hechos aislados, como es, por ejemplo, el caso de Juan Bautista Esain. Sí, la verdad es que aquí ...también vemos que la realidad no necesita más... ...no hace ah. falta hacer literatura... ...porque en fin, bastante aventurero fue... ...y sin necesidad de contar mentiras... Hoy, más que un personaje, hemos tenido tres, ¿no? Juan Bautista Sain, el burro del rey, eh, también José de Lose y ese panadero que, que sí, las liaba buenas. Ganís de Macalle, Ghanis del de Macalle. que conocemos más la literatura que la historia, pero sí, y como ellos hubo muchos más. es Hemos aprovechado un poco un hecho que fue real para contar un poco, bueno, todo ese mundo que, que bueno, la guerra tiene muchísimo de terrible, pero también tenía de, de aventurero. De aventura terrible, que luego nos olvidamos, la verdad, pero bueno, de aventura también. Lo que no sé yo si si vamos a encontrar una canción que nos sirva para para para despedir a los tres al mismo tiempo. Mm, bueno, pues canciones al, al principio pensamos que habría que poner algo del Valle del Zama y no hemos encontrado exactamente, pero sí que hay, bueno, música tradicional popular navarra. Eh, bueno, que si no es del propio Olzama, es de los valles de alrededor, de Bastán, de Esteríbar, de Anué, de toda esta zona, y sí que hay en estas canciones, precisamente una de Zucaramurdi, que es un pueblecito navarro que está justo en la frontera, sí que hay una canción, en, en el corte del disco viene junto con otras canciones también tradicionales, pero una de ellas es Bueno, es la historia de un contrabandista, bueno, la historia como cuenta, que, que eso, estaba contrabandeando café y, y azúcar, estaba pasando los sacos, y de repente se encuentra con con los gendarmes, ¿no? Y el y el susto que se llevó, pues que pensaba que se le había aparecido Barrabás y al final parece que le sale bien que no se enteraron de lo que pasó. Pero bueno, claro, por supuesto canciones de contrabandistas hay muchas. Y ya decimos que los contrabandistas pues muchas veces se integraron en esta red o más bien averiguar que decir al revés, ¿no? Que tanto liberales como carlistas se aprovecharon de esta red que ya existía de contrabando Para, ...para encaminar sus objetivos. Bueno, pues con esa historia en forma de música... ...nos quedamos, ¿de acuerdo, Javier? El próximo sábado volvemos a charlar de nuevo... ...no mm. sé yo si tienes ya escogido el personaje... ...que, que va a ser el protagonista de este tiempo de radio. Mm, sí, estábamos pensando eh, en Ugartemendia... ...un arquitecto que va a ser el que proyecte... ...la reconstrucción de San Sebastián... ...porque cuando hablamos del ardizado... ...de aquel médico que parecía que vivía también ...discutiendo que si el chocolate o la guardiante... ...tenía ah, virtudes sí, sí. medicinales... ...pero acabamos diciendo que su... ...pues una vida bastante tranquila que había llevado a cabo de forma trágica con, con el incendio de San Sebastián y muriendo de una peste que vino posteriormente a eso. Pero bueno, San Sebastián se quemó, pero se volvió a reconstruir y Ugarte Mendía es el que el que va a hacer el proyecto de, de reconstrucción de San Sebastián. Bueno, pues quien quiera conocer muchos más detalles de Ugarte Mendía, que no se pierda el próximo sábado nuestra cita con el Museo Zumola Carregui. Xavier, un abrazo. Igualmente. hala carrregi museoa irratia radio museo zumalakarregi